Efectivamente, esta es la sintonía que nos anuncia, que es el momento de hablar de montaña en esta sección a par video aquí, Para lo cual ya tenemos, como todos los viernes, a nuestra colaboradora Amaya Goñi Egunon, Amaya Egunon, Xavi Bueno, hoy nos vas a proponer, si mal no entendido fuera de antena, una ruta clásica, ¿no? Dime, ¿qué es lo que nos propones para este fin de semana? Sí, pues como bien dices, una clásica muy clásica, ¿no?, que es la subida al Sarvil, ¿no?, que, bueno, pues más conocido como el Cabezón de Chauri, ¿no?, eh, que tiene, mide unos 1.138 metros y está situado en el término municipal de Chauri, ¿no?, que, bueno, todos seguramente conoceremos muy cerquita de aquí. Y bueno, pues eh, hay varios caminos para, para llegar hasta cima, ¿no? de, parten de, de varios pueblos, pero bueno, la que yo os propongo, que es igual una de las más fáciles, igual más corta, pero bueno, es, es muy bonita la subida, ¿no? a mí me gusta, ya he hecho varias veces y me gusta mucho. La ruta parte de, de la, del alto del puerto ¿no? de, y de Chauri, y de allí podemos dejar el coche aparcado y nada más comenzar nos, nos adentramos en un bosque denso, por un camino muy marcado ¿no? ya que es está muy marcado además porque hace, se hace una peregrinación no hasta la ermita de santa Lucía que alcanzamos enseguida ¿no? y desde esta ermita podemos pues podemos ver unas vistas muy bonitas ¿no? de, pues de todo el valle y sobre todo también de, la, de las zonas de escalada ¿no? que ya sabemos que, que Chaurí es, es la, la, la más importante zona de escalada de navarra no y Y parte del extranjero diría, ¿no? Pero bueno, pues sí que la verdad que... Eh... Que aquí a, que atrae a muchos muchísimos escaladores de todas las zonas ¿no? y sobre todo podemos destacar también amaya eh, con tu permiso que es una bueno una escuela de escalada y por eso se denomina como escuela eh, de todos los niveles no hay eh, bueno pues niveles de, de iniciación y también bueno pues para gente profesional eh, no en vano viene eh, gente como los hermanos Pou, han pasado por, por e chauri pues a hacer alguna de, de sus vías pues ya que son vías que, que son de alto nivel, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, todo está muy bien preparado, la zona, bueno, hay muchos sectores, muchas zonas, como tú dices, la zona de iniciados, la de no tan iniciados y, uh -huh. y de todo, ¿no? Y, y zonas muy alcanzables, o sea, enseguida y y, bueno, y la verdad que ver a los escaladores pues es una gozada, ¿no? Uh -huh. Verlos ahí... To, todo colgados y de vez en cuando escalar algún ratico también es una sí gozada. pues el que el que tenga el que sepa y, y, y se atreva también también se puede ir y hacer un poquito y bueno pues continuamos nuestra nuestra ruta ¿no? por, por el sendero que como ya os he dicho está muy marcado y, y sin pérdida ¿no? hasta alcanzar la cumbre la cumbre en la cual nos encontraremos pues la ermita de santa Cruz otra ermita tenemos ahí en la cima con un punto geodésico también hay y un, una gran cruz ¿no? una cruz grande ahí ahí de piedra desde la cima podemos pues tenemos una vista ahí completa ¿no? de una panorámica de 300 grados en la cual pues podemos divisar desde los pirineos hasta hasta el moncayo ¿no? entonces eh, la verdad que las vistas son bueno sobre todo en un día bueno ¿no? todo esto ya sabemos que necesitamos que esté despejado Pero bueno, también yo, a mí me ha tocado con un mar de nubes, ¿no? Uh -huh. Y también la es, es muy bonito, más bonito aún, ¿no? Pues ver todo todo el valle así con nubes, la verdad que muy bonito. Uh -huh. Y bueno, pues eh, sobre el co comentar de la subida que, que hay un, bueno, pues hay una zona bast con bastante inclinación, ¿no? ¿no? No complicada diría, pero sí que pues como tiene unas raíces Y así, con un poco, pues si ha llovido y así está un poco... pues que resbala, ¿no? Entonces, eh, lo que yo os aconsejaría para, para esa subida no es eh, igual llevar bastones, ¿no? Que luego os hablaré un poco en el mini consejo del de, de tema de los bastones, pero bueno, pues sí que para pa subir no eh, esa zona, pues para subir y para bajar nos vendrían bien, ¿no? Y porque hay una zona bastante inclinada, incluso hay un punto que, que hay una cuerda, una cuerda fija allí para uh -huh. subir, ¿no? Para pa un repechico tampoco es nada, ¿no? es alcanzable por todos, pero pero bueno, pero hay un repes chico. Y bueno, pues lo como, os decía, si ha llovido, pues el suelo estará un poco desvaladizo y bueno, pues con los, con los bastones nos podemos ayudar Esta zona que comentas que es un poco más técnica Maya, normalmente, bueno, pues traes propuestas que son asequibles para todas las personas, asequibles para cualquier miembro de la familia y en esta ocasión, esta parte que es un poco más técnica, ¿la aconsejarías para ir con niños por ejemplo? Eh, bueno, pues igual niños que estén acostumbrados a hacer salidas, y sí, o sea los que no están acostumbrados, no eh. o sea, si, si el chaval ha anda un poco y, y le gusta y así se maneja, ¿no? Pues sí que no, no es complicado, eh, además con la ayuda de un padre, pues empujarle un poco el culo y para arriba, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y luego pues para la gente yo creo que también siempre hay que hacer todo con mucho cuidado, ¿no? Pero pero bueno, bien, es uh -huh. fácil, no. Pues nada, seguimos a, a, adelante con esta sección a par videac. Y después de la propuesta, ¿cuál es el consejo que nos das para acudir al monte? Pues como ya os adelantaba un poquito, no eh, mi consejo es que viene muy bien llevar unos bastones al monte, no que... Que con ellos, pues sobre todo, que no vamos a cargar tanto nuestras rodillas, ¿no? Sobre todo la gente que, que padecemos de las rodillas, pues viene muy bien, ¿no? Para no forzar tanto. Y luego, pues también me parece que para zonas inestables, eh, pues zonas de, de barro o si te toca cruzar un río, ¿no? Un pequeño río o lo que sea, pues para apoyo viene muy bien, ¿no? Para, para no caernos, ¿no? Eh, ni que decir, tiene que, si la zona está nevada, pues mucho mejor, claro. Y sobre todo que sí que sí que viene muy bien, ¿no? Los bastones. Luego, pues, otra co otra cosa que os comento es que los bastones traen una cinta para agarrarse a las muñecas, los bastones y bueno, pues yo os aconsejaría que en las bajadas no no llevéis esa cinta puesta, ¿no? En la cintura, o sea, en la perdón, en la muñeca, porque pues eh, una caída, ¿no? Pues la verdad que puede ser mucho más aparatosa llevándote el bastón ahí agarrado que, que si no lo llevas, ¿no? Si no lo llevas, bueno, pues te caes, te tropiezas ya está el bastón va para su lado y tú para tu lado y ya está, ¿no? Pero igual si te quedas enganchado con el bastón, pues un poco más más aparatoso, como decía y entonces eso sería y luego pues también muy importante también que a las bajadas los bastones y ya sabéis que ahora se los bastones son Picos. telescópicos que se pueden hacer más, más altos y más bajos entonces uh -huh. para las bajadas el bastón tiene que ir más alto ¿no? para que tú para que tú puedas mantener la posición erguida de tu cuerpo ¿no? para que no vayas echado hacia adelante ¿no? entonces es aconsejable subirlos un poquito uh -huh. para ir más más cómodo uh -huh. amaya esto que parece una moda que antes nadie llevaba bastones y cada vez más gente lo va llevando eh, como vemos en lo que has comentado bueno pues es una, una herramienta de, de, de gran utilidad ¿no? para, para practicar esos trekkings. Sí, la verdad que vienen muy bien, son muy útiles Yo les veo más pros que contras no Porque hemos nacido ya con ellos ¿no? Que ya los llevamos siempre Pues pues los vemos muy muy útiles Y si en un momento estorban, pues los echas a la mochila Y ya está Pues nada, echamos los bastones a la mochila Todos esos consejos y todas esas propuestas También a la mochila Amaya, es que ricasco por habernos Dedicado estos minutos Y darnos esos consejos y esas propuestas Nos vemos el viernes que viene Venga, agur Agur, Amaya Thank yeah. you.